con Juanita Dugalde, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Eh, entra en etapa de definición este conflicto eh, por, de, entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel. El 14 de diciembre vencen los 90 días que dio la Corte Suprema de Justicia para que las provincias y Nación se pongan de acuerdo. Eh, Juanita, eh, a ver, contanos, ayer hubo un encuentro de, a través de Zoom eh, con este, representantes pampeanos en la CIAI. Eh, contanos un poquito qué pasó y bueno, cuál es la posición pampeana y sobre todo de ustedes también eh, en la Asamblea. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Eh, sí, ayer hubo una reunión por Zoom de la CIA pampeana, este, bueno, tratando de, de acercar posiciones entre la Pampa y Mendoza para lograr... Este, de una vez por todas, de redactar el estatuto de la nueva, de la nueva digamos, institución que regiría a la cuenca del Río Atuel, que sería la CIRA, pues estamos funcionando como si hay. Este, y bueno, nada, eh, estamos bastante lejos de, de acordar, como siempre, porque Mendoza no, no quiere que, que nosotros participemos en la gestión de toda la cuenca, de que la Pampa este, participe en la gestión de toda la cuenca. Así que, bueno, esperando. Eh, No, mover, no nos vamos a mover de, de, de las posiciones que nosotros tenemos, buscando que Nación y, y La pampa tengan un poco de, de, pues de, de acercamiento entre sí para poder tener más fuerza sobre, sobre ese acuerdo. ¿no? Eh, o sea que no hay acuerdo en la conformación del Comité de Cuenca, en realidad, eh, sobre la incumbencia que tendrá. Eh, Mendoza no quiere que el Comité de Cuenca regule en su provincia el río Atuel. Exactamente. Mendoza dice que se sentiría invadida si la provincia de La Pampa eh, interviene en la gestión de la totalidad de la cuenca. Esa es su posición. Eh, y bueno, nosotros consideramos que como el río es eh, interjurisdiccional, eh, tenemos todo la, la, el derecho de gestionar la totalidad de la cuenca, de sobre los embalses, bueno, sobre todo lo que se realiza en la totalidad de la cuenca, ¿verdad? Ah. Eh, y de los 3,2 metros cúbicos por segundo que deben ingresar en el límite con La Pampa, eh, ¿de eso tampoco hay acuerdo? Sí, eso no tiene ninguna discusión, los 3,2 metros cúbicos están fuera de toda discusión, la corte ha fallado, eso es una, una, un hecho, es un hecho en los papeles, por supuesto, porque en la práctica no es ningún hecho, nosotros no tenemos ningún, metro, ningún centímetro cúbico, no está entrando nada de agua en la provincia de La Pampa, Y, eh, bueno, el tema es que ellos eh, están viendo cómo, eh, o sea, ellos tienen la, la, eh, la capacidad de generar, de generar, digamos, este, acciones como distractivas, digamos, como disuasivas como, como salir por, por otro lado. Y, bueno, este, se, habló, se habla de pozos, se habla de, de, de, de un montón de, de recursos que se pondrían en juego para este, darnos los 3.2 metros cúbicos, darnos, no, digamos, este, entregar lo que nos corresponde. Sí. Eh, Juanita, y la posición de Nación en este conflicto, ¿cuál es? La posición de Nación habla de acuerdos que nosotros tenemos que acordar, pero bueno, es una posición un poco más cercana a la provincia de la Pampa que lo que era en la posición anterior. Mm. Eh, y bueno, la corte que a su fallo tiene un carácter únicamente ambiental y como bueno, la Nación está, digamos, este Está abocada a reconstituir el ambiente. Bueno, parece que la posición de Nación tiene más cercanía con la posición de la Pampa que en las anteriores. Eh, la expectativa es que el 14 haya alguna definición, el 14 de diciembre. Y eh, la expectativa es que si la Corte, si la Pampa y Mendoza no logran el acuerdo, la expectativa que tenemos los pampeanos y los y sobre todo nosotros los de, los de este pampeano, es que la Corte se resuelva por sí misma, como. como Como lo ha dicho, nos dio 90 días y si no, este, resuelven ustedes, resolveremos nosotros y queremos que lo cumpla, que se cumpla la función. ¿Y los especialistas en el tema judicial ven que la corte puede llegar a, a tomarse otro plazo, como se viene tomando, o, o, sí. o, o va a haber una definición? No, no, no hablamos de este tema en particular, no. de las expectativas que, que tienen los especialistas en el tema judicial, pero eh, la verdad es que. Ojalá que no se lo tome, porque otro verano más, como lo que ya venimos teniendo, es muy duro, muy duro, porque es muy duro vivir en el oeste No eh, hace falta que lo diga, no, pero es un río, con todas las limitaciones que nosotros tenemos, se complica mucho. Entonces esperemos que la Corte resuelva en favor de esta, de esta región, de la Argentina, de nuestros ciudadanos ciudadanas, acá, y ciudadanas que vivimos acá, y que dejemos de ser un, un dato unas hectáreas certificadas, un, un número de éxodo. Queremos que, que finalmente dejemos de ser eso, un número y que nos consideren ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Eh, ¿El río en la actualidad no está corriendo? En no, para nada, para, nada. para nada. Yo el otro día subí a redes una un video que me enviaron del Arroba del águila, este donde unos niños jugaban, hacían como de arco en, el, en los arcos cañon esos del puerto viejo, sí. y jugaban al fútbol en el lecho cuando deberían estar este, chapoteando, nadando, disfrutando, haciendo uso y disfrute de su recurso natural. Eh, la verdad es que es, triste, es difícil para nosotros, y, y bueno, la esperanza que yo como pobladora de Norte Oeste o como pobladora ribereña tengo es que la Corte eh, no, no demore un día más de eso, ¿no? No demore un día más y ponga lo que tenga que disponer para que Mendoza cumpla con el fallo. Ah. Eh, y vos como pobladora del Oeste y como integrante también de la Asamblea, eh, ¿estás conforme con la actuación del gobierno provincial que está teniendo en este conflicto? Sí, estoy conforme. O se han visto bastantes avances y bien no se avances en lo físico, pero no, creo que este, depende no depende por ahí de, de accionar del, del gobierno, sino más bien de... Eh, no sé, de los, de los tiempos políticos, de los tiempos judiciales, de, de los este, manejos y desmanejos que tienen este, los, los hermanos de, en los chinos eh, Se ha avanzado mucho en, último, en estos últimos años, desde el 2014 que se presentó la demanda, hasta la actualidad, se, han visto, se ha visibilizado el conflicto, la Corte ha tomado una decisión, o sea, consideró que en estos seis años hemos avanzado. Ya te digo, hemos avanzado, digamos, en lo, en lo institucional, quizás pero no, en lo, no hemos avanzado en lo, en lo físico, no, no tenemos el río todavía. Pero bueno, eh, tenemos una esperanza más cierta de que lo vamos a tener. Eh, bien, Juanita, eh, queríamos tener la opinión tuya eh, aquí de, de la reunión de ayer y, bueno, y lo, lo que viene eh, en este conflicto. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, muchas gracias a ustedes por siempre ocuparse de esta problemática y... y Y bueno, está bueno que pongan la voz de los pobladores de, o pobladoras de norte Pampeano eh, en este contexto porque, bueno, como te decía hace un rato, este, acá vivimos personas y, y merecemos ser eh, tratadas como tales ¿no? Muchas gracias. Bueno, eh, que tengas buen día entonces. Muchas gracias a ustedes también. Bien, eh, Juanita Dugalde, ella es vicepresidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, pasaba por la mañana quermesera.